Señores, hablaremos hoy de el Conde de Orcé, ese, ¿no? El eh ¿cómo se llama la, la, la estación L Orsay. Sí, sí. el eh, y hay un museo no, ahora museo, allí eh, museo, está, el museo. Eh, está el museo de los impresionistas que antes estaba en otro lugar, antes en otro lugar. y allí donde se estrelló una, una locomotora en un momento en, ese, en esa estación pasó y quedó este saliendo un poquito para la calle hay unas fotos memorables sí, ¿no? sí. Y, bueno ahora es un bellísimo, un museo. bellísimo museo Museo Orsay y hoy hablaremos del conde de Orsay y no exactamente aquel que dio nombre a la estación que era el papá de este señor pero este es un hombre interesante eh, así que ubicámonos en 1846 recordando un episodio del príncipe entonces príncipe luis napoleón que era sobrino de napoleón primero que luego llegó a ser emperador él también eh, se había escapado luis napoleón del fuerte ham en inglaterra en el que había estado encerrado seis años por haber intentado destronar al rey luis felipe eh, luis felipe de, de de, de Francia, desde luego, no pero tal lo había mandado una prisión inglesa. Se escapó, se escapó disfrazado de albañil con la cole, colaboración precisamente de un albañil que había venido a hacer unos trabajos y le había prestado la indumentaria y también la verosimilitud de la salida de un albañil. Claro. La salida de un albañil necesita inevitablemente la entrada de un albañil para ser verosímil. Un albañil que sale allí donde nunca entró uno Resulta sospechoso especialmente si una es guardia de una cárcel Este albañil después escribió un libro Donde magnificó su colaboración en el hecho Me imagino, ahora dicho todo lo planeé yo Bueno, una vez fugado del fuerte Luis Napoleón se fue a Londres eh, este, Para olvidar los seis años de penitencia eh, Era muy aficionado a las mujeres, ya lo hemos dicho Y en la cárcel, aunque no permaneció casto ...tenía algunos inconvenientes para levantarse en mina... ...como sabe cualquiera que haya estado preso. El caso es que venía un poco atrasado a los premios... ...y para ponerse al día se lanzó a una vida de libertinaje... ...y excesos que nadie podía detener. Y en el viaje, en Londres, se encontró con el más famoso dandy... ...de la época, el conde Dorcé. Este encuentro iba a tener una importancia capital... ...en la vida del futuro emperador... Y, y también en el futuro de Francia a lo mejor si no hubiera existido el eh, sin si en este encuentro, digo no no, no hubiera existido el, el segundo imperio Alfred Orsay eh, había llegado a, a Londres en el año 1821 tenía 20 años, venía de París eh, ya algunos copiaban sus peinados sus corbatas, sus chalecos, sus bastones incluso su forma de sonreír ya tenía su fama de elegante, eh, lo copiaban sin darse cuenta de que al copiar uno ya deja de ser elegante, ¿no? elegante elige, elegante es el que elige, el que copia no. El papá de, de Alfred quería que ingresara en el ejército, pero Alfredito prefería inventar trajes, trajes que al otro día ya usaba todo el mundo. Eh... Bien, las mujeres más hermosas de París estaban enamoradas de este pibe, de alfred Su estrategia consistía en no conquistarla demasiado rápidamente. Las hacía languidecer, las hacía. Y las muchachas ya estaban extenuadas y anhelantes cuando llegaban a su casa. Y dicen que se instalaba sobre unos almohadones el ñato y obligaba a sus invitadas a observarlo un rato, mientras él, con una sonrisa burlona, Hacía muestras afectadas de su figura mm. Mm. Yo en mina me doy media vuelta y me las tomo A buscar uno menos elegante El caso es que la reputación de seductor de este hombre Había llegado desde Francia hasta Inglaterra Y cuando llegó Todas las minas del salón se lo disputaban Lo había invitado Lady Holland a su casa Junto con toda la aristocracia inglesa Lady Haaland se, se, se lo sentaba al lado, parece. Eh, y un día estaban en un almuerzo y la mina empezó a dejar caer cosas. Se le cayó primero la servilleta, después el abanico, el tenedor, la cuchara, y en cada ocasión Alfred, muy cortés, se agachaba para agarrar el objeto caído. Finalmente la nerviosa Lady tiró un vaso al suelo, y en ese momento el conde llamó al camarero y le dijo, «Por favor», Ponga mi cubierto en el piso. Voy a terminar de cenar allí, pues eso será más cómodo para mi Lady. Y Lady Haaland no la invitó nunca más. Más tarde lo invitaron al salón más paquete de la ciudad, el de Lord y Lady blessington Y Alfred, con su cabellera rizada, estatura de atleta y elegancia exquisita, causó una gran impresión entre las damas presentes. Y la más impresionada fue la dueña de casa, Lady Blesenton. Eh, se llamaba Margaret, tenía 30 años, Pocholo, 30 años Pocholo, y estaba en todo el esplendor de su belleza, como suele ocurrir cuando una está en todo el esplendor de su belleza. Iba a decir cuando uno treinta, tiene 30 años. Pero algunas lo alcanzan más tarde y otras antes. Eh, algunas pasan muy rápidamente a la carrera por el, por el momento cum, cumbre Los saltan, del plendor ¿no? de su vez. Incluso lo saltan. Dice que Hay mujeres que jamás han tenido un momento cumbre. Y cuando quieren preguntar cuánto falta, ya pasó. Es como encontrar el paseo de la plaza, ya pasó. También. Ya pasó. Claro, dice, no, pero eso... Usted pregunta allá por Chacarita. ¿Qué? Dice, no, pasó de largo mi amigo. Eh, entre otras cosas, a esta dama el marido la aburría. Antes de casarse con Blesington, había sido esposa del capitán St. un borracho, eh, y finalmente huyó del capitán y cayó en brazos de otro oficial, y al cabo de unos años ese oficial se la vendió por unos mangos a Lord Blesington. Alfredo la vio esta mina y se enamoró, por primera vez en su vida. Sin embargo, no se convirtió inmediatamente en amante de Lady Blessington, pues tenía miedo de que un adulterio, imagínese, la minera casada sí. viniera a arruinar su imagen. Además había llegado a Londres para competir con el rey de los dandies, nada menos que George Brommel, ¿no? Que era el, el hermoso Brommel también, también llamado, ¿cómo llamaba el actor que hizo de Brommel? Se llamaba Parate. No, oh, no voy a poder seguir adelante ahora. Oh. Oh. <risa> no, no. ¿Qué es eso? Que tenías un mechocito blanco. mechocito no? blanco, exactamente, sí. medio asqueroso el sí, tipo. Asqueroso, sí. Ahora, ahora, ahora a me va ver, a salir sí, un tipo muy antipático. Roberto Puente. Bueno, eh, no, Roberto Puente es simpaticísimo. Ah, cierto. Bueno. Bien. Y para demostrar que era más lindo, y más elegante que Prommel hizo algunas cosas por ejemplo le pasaba a los trajes nuevos papel de lija para mejorar la textura yo le pasaba vela a, a, lo, a los jeans. ¿Vela? Bella, a los jean vela vela uh pasaba -huh. vela le compraba jean para que no pareciera nuevo le pasaba a vela sin embargo nadie decía de mí que era un dandy <risa> llevaba eh, este Alfredo Dorsé llevaba guantes finos y estrechos que le quedaban ajustados como si fuese una muselina húmeda, tanto que se notaba el contorno de las uñas. Mirá vos, ¿no? Examinaba 14 corbatas antes de ponerse una. Formó una colección de bastones. Saludaba a las damas con simple inclinar de cabeza para no estropear la perfecta inclinación del sombrero. Eh, Alfredo siguió visitando a Lady Bleshampton y mientras tanto impuso su estilo tal como lo había hecho en París todas sus acciones, cualquier cosa que le sucedía, creaba una moda. Un día de lluvia compró para volver a su casa un palta, una capa muy grosera que usaban los marinos, y ese tipo de capa fue adoptado inmediatamente por todo tipo elegante, y así se inventó el paletón. Alfredo estaba a punto ya de sucumbir frente a los encantos de Lady Blesington, cuando una carta de Francia le advirtió que su papá ...le había conseguido un puesto de oficial en el ejército. Muy bien, se despidió entonces de los Blessington y allí se fue a cubrir su puesto. A los tres meses, Margaret apareció en Francia con su marido, con el marido a cuesta, uh -huh. con los Blessington. Ella no soportó la distancia e invitó a Alfredo, se fue a París, para invitar a Alfredo a que los acompañara en un viaje... Y Alfredo dejó el ejército y se fue con ella. Y el marido, los tres juntitos, a Italia, llegaron a Génova y ahí sí, después de mucho trajinar, mucho almohadón, eh, mucho anhelo, eh, se convirtió en el amante de Lady Blesington. El marido ni se enteró. Incluso solía decirle a su esposa, el cambio de aire os va muy bien. <risa> Nunca habíais estado tan hermosa. En realidad no era el aire lo que le había cambiado. Parece que en Génova el trío se encontró con otro célebre dandy, nuestro amigo el poeta Lord Byron. Y parece que a Byron le gustó Margaret, pero después, cuando ve cómo eran las cosas, imagínense una mina con el marido y el amante. No, no había lugar no para había él lugar. y se retiró. Un día Blesington lo llamó al conde d'Orsay y le hizo una propuesta, le dijo, mire... Tengo una hija de mi primer matrimonio, Harriet. Le pienso legar la mitad de mi fortuna. ¿Por qué no se casa con ella? <risa> Repito. Tengo una hija de mi primer matrimonio, eh, Harriet, se llama. Le pienso legar la mitad de mi fortuna. ¿Por qué no se casa con ella? Alfredo le pidió un tiempo para pensar. Y al rato apareció Lady Blesenton. Y, y Alfredo le contó la propuesta. yo ahí vino tu marido, dice que tiene una hija de otro matrimonio, quiere que, que me case con ella, quiere. Y ella le contestó, fui yo la, la de la idea, porque si vos te casás con la hija de, de este nieto yo te voy a tener siempre cerca y además le podemos sacar la fortuna. Entonces él se casó nomás con la hijastra de su amante. La boda se celebró en Nápoles, diciembre de 1817, cada noche, Alfred repartía sus horas entre la suegra y la esposa. En 1829 llegaron a París, se instalaron en un hotel de la orilla izquierda. Ya hacía casi siete años que Lady Blessington era la querida del conde Alfred y el, y el viejo Lord Blessington seguía sin saber nada. Un día Alfredo decidió confesarle que andaba con su mujer. le dijo, Lord Blesenton ando con su mujer el viejo, no que casi se muere se murió se murió en el sentido directo, tuvo un ataque de apoplejía y cayó redondo muy bien eh, la chiquita esta, la hija de, de, del viejo Harriet, eh, tampoco sabía que su marido andaba con su madrastra. Una noche, Harriet se sentía un poco mareada, se levantó de la catrera y fue a pedirle ayuda a su madrastra, y la mm. encontró a la madrastra muy apolillada, abrazando a su propio esposo, loca de rabia, imagínense. Por suerte no se murió, pero se las tomó. Le llevó su ropa, sus joyas, pero además los títulos de propiedad que había heredado y así Alfred Orsay y Lady Blesington quedaron en la vía visto esto, decidieron los dos de una buena vez ponerse a laburar Lady Blesington escribió dos libros de belleza y él esculpió, pintó y dibujó sus obras eran una porquería pero todos los snobs se, la, se las disputaban eh, todavía copiaban sus trajes, sus gestos también ¿no? un día se encontró con un comerciante de telas que como estaba arruinado le pidió ayuda y le dijo, bueno, yo me pongo cualquier porquería que usted haga, y a los 15 días todo el mundo va a querer una igual. Y así fue, el hombre se enriqueció. Alfredo se divertía con la imbecilidad de sus admiradores, pero también se servía de ella. Una noche durante una cena tuvo un problema, había tomado unos vinos y pasó un tipo por ahí, que tenía orejas grandes, y Alfredo, que estaba mamado, le dijo semejantes orejas solo pueden servir para recibir un pistoletazo. Y el tipo contestó, mañana le mandaré a mi no Y al día siguiente Alfredo se levantó, medio curda, con la boca pastosa, y se acordó del duelo, y le dijeron que borracho había provocado al mejor tirador de Londres, que era el orejón. Pero tuvo una idea genial. Le mandó una esquela al famoso tirador, y le dijo... Eh yo estoy decidido a enfrentarme con usted dice, pero usted se pone una muerte segura porque después del duelo todo el mundo lo va a provocar eh, creyendo que está de moda. Y al final, más tarde o más temprano lo van a liquidar. Y el mejor tirador de Londres dijo, está bien, no hay duelo. En el año 1840 Dorcés se encontró con Luis Napoleón cuya evasión del fuerte Ham lo había divertido mucho, sabía que estaba medio perdido en Londres, le ofreció su ayuda, el príncipe le dijo que tenía poco dinero, pocas relaciones, pero muchas ganas de divertirse antes de preparar otro golpe de estado contra Luis Felipe y fue Alfredo el que le organizó algunas veladas con muchachas de moral distraída <risa> Durante varios meses el conde le consiguió minas al príncipe, y luego, como vio que ya se estaba gastando mucha guita, tuvo que volver a su trabajo de pintor y escultor, que era el que se permitía vivir. Y un día, entre dibujo y dibujo, le hizo a Luis Napoleón un último favor. Le presentó a una señorita eh, Elizabeth, muy conocida como Miss Howard, que, eh, de la que hemos hablado aquí muchas veces. no eh, Fue ella la que posibilitó que Luis Napoleón llegara al poder, porque... Eh, Ya conocen la historia, Luis Felipe cayó en 1848 ella organizó la propaganda vendió todas sus joyas para poder bancarla eh, ayudó en todo lo que pudo, ganaron las elecciones y finalmente en 1852 tuvo lugar el golpe que transformó a Luis en emperador ella, Miss Howard, no tuvo suerte porque eh, cuando ella esperaba que Luis se casara con, con ella se, al final se casó con el Eugenia de Montijo, mira si será ¿no? ella murió sola y enferma, vio cómo termina todo Y también murió, porque ya me cansé, murió la pobre Margaret de Blesington, allá por 1852, un 4 de agosto, y pocos días después murió Alfred, mitad para que terminemos la cosa acá. ¿no? Se puso de moda a morir, sí. Vez, claro. Sí, mo después de él empezó a morir gente a rabiar. Nunca pudo consolarse la desaparición de aquella mujer, la única que amó. ¿Eh? Tenía 51 años el Dandy Alfred. Creo que era un hombre más enamorado de su propio aspecto que de, que de las mujeres no sé a quién dedicar esto los dandis a mí no me gustan mucho no más esa clase de dandis, aunque hay un dandismo eh, moral y espiritual del que se podría hablar también bueno, eh, bien eh, que yo creo que el aspecto Eh, de una persona, contrariamente a lo que se dice por ahí, sí revela cosas el aspecto exterior de una persona, ciertamente que revela algo eh, incluso la ropa y eh, cuento muchas veces la historia de aquel juez de la nación, cuyo nombre omitiré que encontró eh, en la estación Retiro un tipo eh, y el tipo es vino y le quiso hacer el cuento un cuento de filomicio del billete premiado un cuento del tío y algunas de esas cosas sí. que son clásicas en, en la delincuencia tocó mucho to como y este que era juez de la nación Lo conocía todo cuando el tipo empezó a decirle mira le vendo este billete premiado pero yo tengo que viajar que yo lo detuvo son arte parejo digo soy juez de la nación me quisiste hacer uno de los cuentos te detengo pero te voy a alargar únicamente si me decís por qué me elegiste a mí y este juez tenía un sobre todo amarillo y el ñato le dijo por el breto señor por el sobre todo conjeturó el delincuente que el que era capaz de comprarse un, un sobre de aquella naturaleza podía ser timado con la mayor facilidad quiere decir que de algunos de nosotros dice mucho la ropa que usamos en algún caso. Entonces, para para no desnudarnos conviene eh, por ahí vestirnos de un modo no demasiado evidente. Ese mí, saco verde que tiene usted como es. Este una saco cordadas... verde justamente es discreto para evitar que eh, me reconozcan como el que soy. Saco verde con lentejuelas. Lentejuelas del lado de adentro, en el forro. <risa> Y se mimetiza. Lo uso para rascarme. Ajá. Tiene, me acomodo el saco y en de mí entra me rasco la espalda. Está muy bien. Bueno, eh, hemos ido a la discoteca. Eh, pregunté al tipo, ¿tiene algún disco sobre dandy Sí, el tango que se llama Dandy, me dijo. Lo más fresco y lo más sorondo. Eh, por una vez encontramos rápidamente el tango. Así que vamos a escuchar en solo de piano la versión que hace el autor, Eh, Lucio de Mar, es una versión muy breve así que eh, les recomiendo que estén atentos eh, tanto los operadores cuanto los locutores, gente de la radio incluso el directorio de la radio eh, todos, todos aquellos que estamos alrededor de la producción de este programa tenemos que estar atentos porque termina antes de lo que uno cree ¿Cuánto antes? Eh, un rato antes, uh -huh. es una versión breve yo creo que Eh, en general, algunas duraciones de especialmente las obras de música popular están sobredimensionadas. Está estandarizado 3-4 minutos y sí, pero ya 4 minutos es mucho, sí. es mucho. Si no es mucho si usted está escuchando eh, una obra que tiene varias partes que, sí. que no solo que es compleja, sino que se extensa en el tiempo. Pero si la extensión está dada por una repetición y énfasis, interminable de ya no tiene eh. sentido. Y bueno, puede durar media hora. Te <risa> está tocando siempre lo mismo. A lo mejor es la versión que hizo Lucio de Mare para registrar lanzada ahí. Es que eh, posible, eh. Ah, es una versión breve. Escucharemos entonces, dedicado al hermoso Bromel, dedicado a Luz byron y dedicado a este conde, Alfredito Dorcé, que eran dandis, eh, y dedicado también al protagonista del tango Sujeta, que también era todo dandis, aristócrata, Dandy, aristócrata eh, el tango de Lucio de Mare, dandis, en solo de piano por su autor. Adelante. Bye. La venganza será terrible, da Lucio de Mare con Dandy.